La gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Entramos con esta breve introducción directamente a nuestra lección titulada La Doxología de la Oración.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 Y hoy, y por los siglos de los siglos, nunca anda de mal talante. No hay mejor día que hoy para hacerle la pregunta. Dios no cambiará mañana, ni tendrá una perspectiva más favorable. Pueden traerle a Dios este mismo momento cualquier cosa que quieran, porque Dios vive en el eterno ahora. Cuando termino mi oración de ese modo, estoy listo para el día. ¿Qué va a pasar hoy, Señor? Tengo todos estos compromisos y tengo todas estas cosas que me esperan. Yo tengo el control, David. Mío es el reino. Señor, tengo un asunto muy difícil hoy. Tengo un reto abrumador y no sé cómo voy a hacerle frente a este desafío. Y he tenido unos cuantos así recientemente. Dios dice, yo sí puedo. Simplemente confía en mí. Mío es el poder. Y no quiero perder la perspectiva de quién es Él. Es el gran Dios de gloria y es Dios por los siglos de los siglos. Recuerda cómo empezamos desdoblando esta oración. Hablamos de cómo, en las primeras dos frases de la oración, hay una especie de dicotomía. Padre nuestro, que estás en los cielos. Hablamos de cómo la parte del Padre en esta oración traía a Dios íntimamente hasta nosotros porque conocemos la familiaridad. No es así. Conocemos eso de Padre e Hijo. Eso es cálido, es amable, es amor, está ahí. Pero dice... Padre nuestro, que estás en los cielos. Tal vez nunca logremos unir esas dos verdades, pero las hallará en toda la Biblia. Las hallará varias veces solo en esta oración. Que Dios es tanto el Dios de gloria y el Dios que vive a su lado todos los días. Y camina con usted en la vida para ayudarle a enfrentar sus retos. Así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te alabamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios, ajusta mis prioridades para que encajen en las tuyas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, provee para las necesidades que tenemos. Señor, así como hemos perdonado, cuida de nuestras relaciones personales. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios, protégenos en este mundo peligroso en que vivimos. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, y todo el pueblo de Dios, dijo, Amén. Padre que estás en el cielo, ¡qué maravilloso fin para una hermosa oración! ¡Qué gloriosa manera de preparar nuestros corazones para los retos de cualquier día, sabiendo que Tú estás en control! ¡Que tienes poder más allá de lo que podemos imaginar, Señor! Te pedimos que no nos permitas caer en la trampa humana de creer de alguna manera que lo que hacemos en nuestras vidas se debe a nosotros. Señor, oramos que nos ayudes a ser humildes ante ti y a darte el crédito debido, porque sólo tú eres digno. Es tan fácil para nosotros, una vez que nos has bendecido, olvidarnos de dónde se originó la bendición. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino. por todos los siglos y para siempre. Señor, te agradecemos por lo que hemos aprendido, no para poder recitar esta oración de memoria, sino por la manera en que hemos aprendido la psicología, el sentido mismo en que nos enseñaste a orar, y lo grandioso que es orar así todos los días. Enséñanos, Señor, a usar este bosquejo a fin de cubrir todas las bases importantes en nuestra oración. Señor, Perdónanos por orar como rutina, por orar monótonamente. Pon frescura en nuestra oración, Señor. Si oramos de esta manera todos los días, no hay manera de decir el efecto que surtirá en nuestras vidas. Así que, cámbianos, Señor, cuando oramos. Oramos con los discípulos que iniciaron todo el diálogo, Señor. Enséñanos a orar. Te damos gracias porque de alguna manera ya lo has hecho. Que tomemos lo que hemos aprendido y avancemos al futuro con gran valor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué forma maravillosa de concluir nuestro tiempo de oración recordando